Fernando Rueda, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene a ver si nos dan la libertad de ir a la radio. Y sales de la cloaca por fin. <risa> Un abrazo, chicos. Hasta la semana que viene, chao. chao.